con la flamante presidenta de la fábrica argentina de aviones. Digo bien, eh, Mirta Iriondo, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Eh, buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por llamar. Sí, sí, está perfecto el nombre. Por supuesto que es un poco más largo, porque fábrica argentina de aviones eh, Brigadier San Martín. En, en honor al, al brigadier que... Eh, que fue también gobernador de Córdoba en la época de Perón y fue ministro de Aeronáutica y que crea lo que se conoce como Industrias Mecánicas del Estado. Industrias Mecánicas del Estado allá por eh, 1920 monedas, Mirta? No, no, no, no, no, fue en la época de Perón. Ah, se crea en el, eh, 1927 es la fábrica argentina, la, lo que era fabricaciones, este, fábrica de, militar de aviones. Fábrica y eso se crea en el 27, este, pero luego, ya en la época de Perón, el Brigadier San Martín fue uno de los, de los directores de esta fábrica y él aparte fue, fue, fue presidente, fue presidente, perdón, fue gobernador de Córdoba y fue ministro de aeronáutica de Perón este, y él crea lo que, se, este, lo que después se conoce como Industria Mecánica del Estado, donde se, entre otras cosas, eh, fue conocido por el rastrojero y, y la moto. Ahí está la conexión, porque a mí me sonaba de algún lado, pero no terminaba de hacer el link. Mirta, la verdad es que es un orgullo hablar con vos, este, porque con la actualidad, o con la actualización en la Argentina, digo más que nada sobre a partir de lo que está ocurriendo después del 10 de diciembre, vemos como que hay un retomar de este, acciones que son importantes y que son Son positivas sobre cuestiones estratégicas en la Argentina, el cuidado y el desarrollo de nuestras potencialidades y también la designación de muchas mujeres, de muchas este, mujeres de, de alta valía en cargos que tienen una preponderancia este, y los van a hacer brillar aparentemente. Digo porque por bueno, ahí. Eh... A ver. Interrumpí cuando quieras. No, digo, eso veremos, ¿no? O sea, eso debe, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que podamos cumplir nuestra función de la mejor manera posible, pero eso siempre va a estar ligado a las políticas este, que defina, en este caso, el ministro de Defensa y eh, el, eh, nuestro presidente y el Congreso. Eh, siempre está ligado eh, a lo que a las Fuerzas Armadas siempre está ligado a lo que. Este, el Congreso determine como presupuesto para las mismas, eh, siempre yo digo que el, la voluntad política se ve reflejada en el presupuesto, pero también es cierto que, que estamos en una situación compleja a nivel nacional respecto a la deuda que hemos heredado y bueno, este, esperemos que este, podamos tener el respiro necesario para poder invertir en eh, proyectos estratégicos y seguir eso que ya habíamos que muchas veces hemos tenido, este, lo recuerdo nomás esto de Brigadier San Martín en el año 45, este, también tuvimos anterior al peronismo con el general Fabio en fabricaciones militares, o IPF en el año 22, poder seguir con esa línea de desarrollo y soberanía eh, tan importante para nosotros y para la región. Así que esperemos que este, se acomode la situación económica que nos dé un poco de respiro para poder invertir en una fábrica como esta que están tan importante para el desarrollo estratégico de la nación. Exacto, Mirta, la verdad es que mi merodeo en, en la anterior pregunta, o que lo que quiso ser pregunta, se dirigía justamente a tu formación, a tu calificación este, como una estudiosa y como una de las personas más capacitadas del país. Te iba a pedir que nos resumieras más o menos tu background, en dónde fuiste consolidando tanto conocimiento, eh, y sobre todo, cómo es que eh, engarzaste este conocimiento en la Argentina. Eh, bueno, yo eh, me dije yo me fui eh, después de estar en un campo de concentración me fui a me fui a Suecia ahí terminé mi secundario y estudié ingeniería en, la, en el Instituto Tecnológico de Estocolmo. Eh, posteriormente a eso hice una licenciatura y un doctorado en matemática aplicada a la tecnología. Eh, luego, en eh, la década del 90, terminado mi doctorado, regresé acá a la Argentina a hacer un postdoctorado, en el año 96 más o menos, este, y por otro lado, traba, empecé a trabajar en el Instituto Universitario Aeronáutico, en docencia, eh, que es una docencia, el Instituto de Aeronáutico depende de fuerzas de Argentina, así que ahí empecé a trabajar, eh, tuve muchos alumnos este, de la Escuela de Oficiales que decidieron estudiar ingeniería ahí en el instituto, así que muchos de los que hoy están en la actividad han sido este, alumnos míos. Este, y así fue como en el año 2007 conocí a la doctora Garré en, en La Perla, cuando Néstor Kirchner entregó la Perla al Organismo de Derechos Humanos, y allí ella, este, en una charla, me, me invitó a que fuera a hablar con ella al Ministerio, si sí, yo viajaba a Buenos Aires, yo viajaba a Buenos Aires seguido porque aparte de mi vida profesional este, y de investigadora en la facultad, yo estoy en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, aparte de eso hacía trabajo social, así que yo trabajaba con el Ministerio de Desarrollo Social con proyectos productivos este, y viajé y ella me ofreció el cargo de directora de Planificación Industrial para la Defensa, y allí tuve cinco años en el Ministerio de Defensa trabajando precisamente en la planificación, eh, no solamente de las empresas de la defensa, sino también en la adquisición de este, capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas. Eh, así que, pues en 2012, año que decidí regresar a mi facultad, y luego fui decana de mi facultad durante cinco años y medio. Decana en la Facultad de Matemática, Astronomía Física y Computación. Mirta, la verdad es que estoy tentado por preguntarte qué te pareció, cuál es el, eh, tu mirada del, de, lo, de la gestión de Nilda, de Nilda Garré, pero sobre todo me quedó prendado de, de la cuestión esta eh, de cómo vos eh, desembarcás en el, en el Instituto Aeronáutico a laburar como primer laburo en el país, después del exilio. ¿Sí? Sí, sí, este regresé y eh, una situación, ya en esa época estaba un poco difícil la universidad para conseguir cargos, yo tenía una beca del gobierno sueco, ¿no? Este, así que recuerdo que un matemático que estaba a cargo del Departamento de Ciencias Básicas, de Ingeniería en el instituto, me, me dijo si yo quería ayudarle a armar todo lo que es el ciclo básico de de formación en, en, en ingeniería, y bueno, le dije que sí y empecé a trabajar allí. Por supuesto que al principio fue un poco impactante porque yo venía del exilio, había sido este tenía desaparecida en la perra, todavía en la década del 90, con esto del indulto, este, bueno, eh, a uno Uf. le daba un poco de miedo, este sobre todo de miedo en el sentido de, bueno, sí, uno era, después fui testigo... Hice declaraciones ante las Naciones Unidas, entonces, este bueno... Eh, era difícil era de respirar en esa época, difícil? Milta. Difícil, sí. Era difícil de respirar, digo, tan sí, tan cerca toda, de la, la perla del instituto, ¿no?, también. Sí, exactamente, exactamente. Así que, pero bueno, empecé a trabajar, tuve algunas denuncias anónimas, pero del instituto, eh, realmente, estaba el secretario técnico y... Y él se portó muy bien conmigo, tengo que decirlo. Este, inclusive pidió perdón por, por, por lo que las Fuerzas Armadas habían hecho. Era una persona joven, no tenía, este, no estaba implicado en absolutamente nada, simplemente que le parecía vergonzoso lo que habían hecho las Fuerzas Armadas en, en la época de la dictadura. Este, y bueno, empecé a trabajar allí y fue realmente muy este, fructífero el trabajo que tuve en la. En, en el instituto y es por eso que cuando la encuentro a la doctora Garre en el 2007 le dije que estaba trabajando en el instituto, que conocía mucho a Fuerza Aérea y fue este, ella me pidió mi currículum y allí tuve eh, la invitación de ella realmente que me sentí muy honrada de, de ser eh, la directora de Planificación Industrial y posteriormente fui la subsecretaria hasta 2012 este, así que bueno, tengo toda la experiencia de conocer esta fábrica, yo fui quien eh, desde el punto de vista operativo, me encargué de la transición, año 2009, traba, trabajaba unos días acá y unos días en el ministerio, y entonces conocí bastante esta fábrica, aparte de que uno le tiene cariño, porque en Córdoba es una fábrica que despierta cariño, despierta la memoria esa de la época en que era industria mecánica del Estado, este, de que se hizo el pulqui 2, entonces toda esa cuestión mística en Córdoba es fuerte, eh, aparte de eso conocí de adentro de la fábrica sus, sus cosas buenas, sus cosas malas, el personal. Entonces tengo tengo un cariño especial por, por esta fábrica. Hablas positivamente, Mirta, de la relación con personal militar habiendo tenido el bueno el paso por los campos de concentración de la dictadura. La verdad sí. es que vemos también un salto humano, en, en tu propuesta profesional, que seguramente se va a ver reflejado en tu gestión. El, lo de la, la entidad amorosa que tiene la, la fábrica de aviones, no es solo en, en Córdoba, te diría que recorre toda la Argentina, sobre sí, todo para sí, las personas sí, que tienen un poco de perspectiva. Eh, ¿Cuál es sí, el, el, el hoy eh, de FADEA después de la gestión eh, del macrismo? Bueno, este, tengo que decir que la, la primera gestión eh, fue muy, muy floja, creo que no, ninguna de las personas ni siquiera, tenía, eh, ni siquiera venía de una industria que permitiera entender estos procesos acá, y después hubo decisiones del gobierno nacional muy lamentables, este, una de ellas es hacer contratos anuales, eh, con lo cual este, la fábrica no puede, no puede, todavía estamos con esa, con esa, esa herencia. Eh, al tener contratos anuales la fábrica no puede planificar y, y lo que termina sucediendo es que siempre hay pérdidas en lo que... Eh, eh, es decir, ejemplo, hay un contrato anual, yo encargo un, un equipamiento para el avión y, y tarda el proveedor un año, quiere decir que yo ese año no, no recibí... Eh, ...el repuesto... ...y por lo tanto la gente no pudo trabajar... ...y por lo tanto los sueldos pagados... ...a esas personas... ...dos o tres que estén abocadas a ese proyecto... ...es, eh, es pérdida para la empresa... ...es muy perverso lo que hicieron... En, este, ...en la gestión anterior... ...y hoy nos encontramos... ...en este momento sin contrato... ...entonces estamos acelerando... ...yo entré el 20 aquí... Este, ...estamos acelerando... ...fuertemente la firma de los contratos para que en marzo podamos comenzar a organizar la producción. Eso es lo que hace a la producción de defensa. Creo que uno tiene que tener clara la diferencia entre defensa y seguridad y este, la aviación comercial. La aviación comercial tiene otro ritmo. Eh, se logró en la, gestión, en, en, en la última gestión, que fueron el, los, eh, los directivos de la empresa, venían de la industria automotriz, entonces tenían cierta gimnasia Ahí se nos fue, se, se nos disparó. Ah, ahí volvió, ahí volvió. Perdón, perdón, Mirta. Perdón, se cortó, se entrecortó un, un par de segundos nada más. Nos decías que los directivos de la última gestión tenían cierta gimnasia, venían de la industria automotriz y lograron... Y lograron poner un poco de ritmo abajo en todo lo que es lo comercial. Hoy tenemos contratos con LATAM, por ejemplo, eh, para el mantenimiento de aviones. Eh, y eso está bueno porque entonces uno puede llenar este eh, los momentos que el Estado, eh, si uno planifica a largo plazo, los momentos en que el Estado no requiere, o sea, fuerza, las Fuerzas Armadas no requieren eh, de, de, de nuestros servicios, puede utilizar ese tiempo para hacer otro tipo de producción y que no queden estos, estos bates. Eso hace la planificación. Ahora, si el Estado el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas hacen, hacen contratos anuales es imposible planificar y lo otro que hicieron, así también muy perverso que salieron a decir que lo dijo el expresidente Macri, que por fin la fábrica producía aviones cuando en realidad cualquiera que conoce el rubro sabe que en seis meses no se puede producir un avión de la nada, sino que son procesos de largo aliento eh, la producción de pampa. Se tomó la decisión de la producción de Pampa allá por el 2004. Eh, se decidió la remotorización del Pampa en el año 2010. Se hicieron todos los trabajos de ingeniería que duraron dos años. Quizás un poco lento la fábrica, este, los tiempos de, han sido un poco lentos, pero eh, luego se decidió la, a la modernización de la aviónica Y el prototipo estuvo listo del Pampa y estuvo listo en septiembre del 2015. Vuela el segundo prototipo en mayo del 2016. Y en el año 2018 salen los primeros aviones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el trabajo que fue del diseño, la ingeniería y la compra de material se hizo antes de la gestión del 2016. Y lo que luego se hizo, que por supuesto no... Este, no es menor es este, el ensamble y este, la puesta a punto por supuesto de los pampas que eso por eso se pudo hacer en un año ahora bien nos encontramos que estamos nosotros en la fábrica no hay contratos para este año y prácticamente no hay material en stock de los pampas con lo cual vamos a salir a comprar y vamos a recién tener material en stock en cerca de fin de año Cerca de fin de año, cerca este, del 2021. Entonces, ¿Cuántos IA63 se ensamblaron, eh, Mirta, en el 2018? Se oh. ensamblaron, eh, las estructuras se habían hecho en el 2010-2011, pero ya ensamblar para sacarlos este, de la, a la producción se hicieron tres en el 2018, con estructuras del año 2006 y los motores comprados en el 2013, y el año pasado sacaron dos. Y ahora tenemos uno en producción, no, pensábamos eh, pensamos que podíamos sacar dos más, pero como los contratos no están firmados, no podemos empezar a trabajar sin contrato firmado. Este, sí. Bueno, quizás no lleguemos a dos y se haga uno que vamos a sacar ahora, que viene de, del año pasado, que tampoco lo pudo no se pudo sacar, sacaremos uno y uno nuevo. Sí. Creo que más de eso, en un contrato este, de un año no se puede planificar. Ya preparando los contratos plurianuales, eh, vamos a poder ya hacer una planificación de 4 o 5 años como se tiene que hacer en una fábrica de este tipo. Muy bien. Este, este, que... Este... Lo que tenemos que aprender los argentinos es que no podemos permitir que no trasciendan que este tipo de empresas eh, tengan, no tengan política de Estado y trasciendan los gobiernos. Hasta que no logremos eso los argentinos la fábrica, este, va a tener sus altibajos realmente lamentables para la fábrica y para los argentinos. Es que con lo que nos estás relatando, Mirta, es fácil entender que no había una perspectiva o el, eh, eh, iba a dar por tierra toda la planificación, todo lo que se había hecho antes. ¿Sí? De hecho, hoy por hoy está prácticamente parado. De esa manera es muy difícil tener una continuidad laboral. ¿El personal cómo lo encontraste, O sea, ¿hay predisposición? ¿Hay buena energía? Sí, sí, mucha predisposición. Este, el hecho de que hayan trabajado para la, para la aviación comercial... Este, también ha incentivado bastante al personal, o sea, el personal está bien, hay algunos este, despidieron en algún momento y pasaron a, a retiro voluntario y a jubilación anticipada, aparte del personal. Eh, bueno, lo que ha pasado a jubilación anticipada, se sigue pagando la jubilación, o sea, que esa no es ninguna cuestión que uno tenga que rever, eh, y lo de, lo de retiro voluntario tampoco, aunque mucha gente buena, se fue con retiro voluntario y se fue a otro lugar, o sea, está en otro, son técnicos muy especializados, y después del resto, que se haya despedido, vamos a mirar caso por caso, o sea, vamos a analizar todos los casos, la gente que, que, que se ha despedido, si ha estado bien despedida o no, se la despidió, eh, fueron puntuales algunos de estos despidos, entonces tenemos que revisarlo y realmente si, su, si hay personas que fueron despedidas, y justamente con la capacitación adecuada y en el área esa se necesita ese técnico, eh, volveremos a, a, a tomar, no Hay que recordar que FADE es una sociedad anónima, no es una sociedad del estado, ¿no? Claro, claro, es una mixta, se podría decir. ¿Sí? No, es una sociedad anónima, son distintas personas jurídicas, ah, es que valen una... distintos uh, derechos. Bien, es, es, bien. es una sociedad que se rige por la ley privada, ¿no? O sea, la ley de contrato de trabajo privado. Perfecto. Mirta, ¿cómo ves en el, en, en, el, en el marco, en el abanico que se abre delante de nuestro? Somos muchas personas en la Argentina que tenemos buenas expectativas, que estamos viendo con ojos este, positivamente lo que, lo que nos parece alentador del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuáles son las señales, en todo caso, que ves como positivas y cuáles las que no de lo que está ocurriendo hoy por hoy en la Argentina? Bueno, yo creo que el Gobierno Nacional y el Presidente ha enfocado eh, claramente que una de las cosas fundamentales es poder negociar la deuda para poder este, aplazar, aplazar los pagos, porque si no, no se puede sacar el, el país adelante. Eh, combatir, por supuesto, la, lo fundamental, que es el hambre y, y, y tener asistencia a los sectores este, que están en peor situación económica en nuestro país. Eso es lo primero que hay que hacer, salud, educación. Entonces siempre empresas como estas quedan un poquito a un costado por un tiempo, este, pero eh, yo creo que también el hecho de que se incentive la producción nacional, eh, proveedores nacionales, es fundamental para poder combatir el desempleo ¿no? y el crecimiento del país. O sea que yo tengo, yo tengo muchas, muchas esperanzas, estoy absolutamente convencido que el ministro de Economía, Guzmán, Este, va a lograr este, la negociación que necesitamos con el fondo para, para poder invertir en todo esto que te estoy diciendo, salud, este, salud y educación, y, bueno, y ayuda a las pymes este, con créditos blandos, con distintos tipos de fomentos, para que podamos tener, combatir la, la desocupación. ¿no? Y, y en ese sentido nosotros podemos contribuir también con desarrollo de proveedores nacionales en las áreas que a nosotros nos competen. En este sentido te podría preguntar por las partes del Pampa, etcétera, pero este, vamos a desperdiciar unos minutos, me parece, porque yo te quería preguntar por las cuestiones estratégicas, por los polos estratégicos, este, está bien que te estás hablando, te estabas refiriendo a la cuestión de la reactivación económica que hace falta para oxigenar todos estos presupuestos, pero por ejemplo, eh, en estos días eh, se anunció que INVAP va a meter primera y va a a ponerse a construir el tercer ARSAT. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu mirada respecto de, de este de este caso puntual, por ejemplo, Mirta? Bueno, es central, porque hace la soberanía. Este, uno tiene que recordar que una de las cosas que nos criticaron con el ARSAT 1 y sobre todo con el ARSAT 2, es que no se este, no se ganaba suficiente eh, dinero eh, por la educación que se hacía. Pero yo este Uno tiene que, eh, tiene que recordar como un ejemplo eh, cuál es la facturación de empresas que utilizan satélites como puede ser DirecTV eh, anual. Este, hay un negocio enorme como operador de radares y de comunicación. Entonces hace a la soberanía y hace también a que el Estado pueda generar recursos eh, cuando se mete en el tema de las comunicaciones. Y qué cantidad de, de recursos, que... ¿no? Hablamos de plata grande. Sí, sí, sí, de, de, de mucho dinero. Estamos hablando directamente de facturar, por ejemplo, ya, ellos tienen su propio satélite, eh, deben facturar mil eh, millones de dólares anuales. Por ejemplo, por ejemplo sí, gracias, di, di, mucho, lo no. conversamos así en confianza con Mirta Iriondo, la presidenta de FADEA, este, como si estuviéramos tomando unos mates. Mirta, la verdad es que yo, yo mismo no me la puedo creer esta charla contigo, la verdad es que es un lujo para mí este a mitad de semana, bueno, darnos este, este me voy a tener que dar un baño de humildad. Lo cierto es que este se disparan los minutos, se van, se van yendo sí, y, sí, y todo sí. me resulta poco, hay un puñado de preguntas todavía. Este, que me gustaría plantearte y, y seguir escuchándote. De todas maneras, de antemano te digo, Mirta, que estamos súper agradecidos acá en Radio Kermés y en la siesta que nos fue por esta comunicación. Y que si te parece, para redondear, elijas la temática o eh, uses el micrófono que tenés a disposición para hablar de alguna cosa que te parezca central y que se nos haya estado escapando, que esté quedando en el tintero. Eh, bueno, uno tiene que lograr para realmente despegar en industrias estratégicas como esta, uno tiene que pensar, eh, trascender las fronteras de la Argentina. Lamentablemente la situación de la región es una situación bastante difícil, pero siempre nos queda al menos la posibilidad de ver si podemos conseguir socios estratégicos como puede ser México, eh, que tiene una situación política eh, con la cual podemos tener acuerdos eh, Y realmente me gustaría poder eh, tener a México y la industria aeronáutica mexicana de socio eh, con esta empresa en proyectos estratégicos que hagan a la soberanía de ambos países. Muy bien, muy bien. Eh, Mirta, nos queda eh, también eh, la, el negocio, el tratado, el tratamiento de la relación con Embraer, nos queda la cuestión estratégica sí. militar de la Argentina, la defensa y la seguridad como temas. Exacto. Y uno que me parece central y por el que seguramente no te vas a ir de nuestra agenda y te vamos a volver a convocar, es esto de cómo se pueden saldar eh, viejas diferencias o restañar eh, relaciones que eh, desde una mirada simplista parecerían aplastadas y totalmente destruidas. Lo digo porque tu experiencia como particular, pri privada, eh, como docente, como científica, como persona del conocimiento con el mundo de, la, de los militares, justamente es un caso para estudiar y para, para difundir, me atrevo a, a, a pensar. Sí, sí. Mirta, sí, sí. la verdad es que me gustaría tener otra media hora para hablar contigo y encarar esta, estos temitas que vamos dejando por el camino. Pero ya te devolvemos a, a tu tarde en Córdoba y espero, espero que este mismo año volvamos a estar en contacto para que nos cuentes alguna buena nueva que se pueda haber dado, si es que la gestión de Alberto Fernández Y sobre todo el ministro Guzmán, salen adelante y salen a flote y, y nos empiezan a llevar para, para arriba a todos. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguro bienvenidos y gracias por poder difundir todas estas cosas a los oyentes de la radio. ¿eh? El encantado soy yo y en la medida de lo posible vamos a insistir con la difusión de estas cuestiones. Mirta Iriondo, muchísimas gracias. Que tengas buen resto de la jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.